Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Oroga y y Ratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El que y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles. Por lo tanto, ya sabes el horario contigo de 6 a 8 de la tarde. De nuevo compartiendo, disfrutando, difundiendo nuestra música, el rock y el heavy metal. pero sigue trayendo muchísima actualidad, mucha más de las que se podría abarcar en dos ediciones de dos horas cada una a la semana. Incluso si hacemos un programa todos los días... Asegurar que no damos abasto para llegar a la gran cantidad de propuestas eh, Que nos siguen ofreciendo las bandas de diferentes partes eh, del mundo Desde las más cercanas, desde nuestra zona, desde el ámbito de Vizcaya en el cual nos movemos Hasta todo el globo y si nos llegara algo de cualquier otro planeta También intentaríamos hacerle hueco aquí en este programa Por lo menos intentamos hacer una selección en torno a lo que vamos conociendo, a lo que vamos viviendo Intentamos hacer llegar hasta ti Intentando que tenga un mínimo de interés Al menos Para que estés ahí en cada edición del programa Aprovechando tu tiempo de vida Con algo que te haga disfrutar evidentemente Que para eso está la música En el día de hoy tendremos como banda invitada Si todo va como tiene que ir A Sam Escares Desde tierras tarraconenses Presentando su segundo disco de Falling Man te contaremos lo vivido el pasado sábado en la Sala Bilbo Rock de Bilbao, en ese Nescaxutan o Girls on Fire, un festival eh, feminista intentando dar visibilidad y reivindicar la figura de la mujer en el mundo del rock. Y que terminó, aparte de cubo muchas actividades a las que bueno pues no asistí, nos centramos en lo que suele ser habitual en este programa, en lo que es la música en sí, los conciertos, todo estaba relacionado con nuestra música, pero bueno, era una jornada a la que yo pues eh, personalmente no pude estar desde las 11 de la mañana en el momento en el cual se abrían puertas en Bilbo Rock para dar salida a un montón eh, de actividades eh, que desde luego tuvieron que estar fenomenalmente bien, sin embargo pues nos centramos en los conciertos de la tarde-noche ya que estuvimos viendo a tu padre en bolas, a Irania, a Eternal Psycho y a los que ya empiezas a escuchar a Guys Myself, venían presentando Unity, su eh, tercer trabajo discográfico Banda de Ciudad Real, concretamente de Arga Masilla de Alba Y que como el resto de propuestas de la noche nos dejó un gran sabor de boca Te lo vamos a contar brevemente para iniciar el programa No me voy a cortar ni media a la hora de pinchar este extenso tema Nuevamente arrancamos con un tema largo Porque creo que estuvo fenomenal ese cierre de concierto y ese cierre de noche Con este Oniros que pertenece a Unity, tercera obra de los que suenan Against Myself, gracias por la escucha, arrancamos Dejamos de fondo a Guys Myself, que así cerraban en su concierto y esta noche, esta primera edición del Girls on Fire en Escaxutan, festival que ojalá se repita en próximos años, porque nos parece loable el objetivo y porque sobre todo nos trae bandas de mucha calidad, como fue en esta ocasión. Algo que no, que no comento en la crónica por escrito, pero que sí que voy a hacerlo aquí en el Viva Voz, en el estudio, en el, en, programa, en el programa radiofónico, es destacar para mal la asistencia de público, que fue bastante escasa. No es que nos sorprenda a día de hoy cuando estamos viendo a bandas, vamos a decir, relativamente noveles, aunque bueno, eh, Against Myself tienen ya tres discos, ¿no? Que es un número que ya empieza a ser un poquito más eh, considerable, pero sabemos un poco cómo funciona esto y no es que por el tema del de, nombre de los grupos, vamos a decir, nos sorprenda, ¿no? Pero en este caso, teniendo en cuenta que había una causa por medio, pues queríamos saber también cuál podía ser la respuesta eh, después de ese 8M ¿no? y de tener en cuenta esa reivindicación un tanto feminista, pues igual se podía animar un poquito más la, la gente por los dos motivos, porque había eh, calidad en el cartel y porque había una finalidad Eh, reivindicativa ¿no? en torno a la figura de la mujer en el mundo de nuestra música pero al fin y al cabo en torno a la figura de la mujer, sin embargo eh, pues yo creo que no en ese sentido no es que, eh, no es que por esa razón vaya, eh, yo creo que se animara demasiado el público aunque bueno, hubo un buen ambiente entre los que estuvimos y sobre todo eh, disfrutamos de cuatro buenas eh, actuaciones y aparte Pues no hay que olvidar que la reivindicación en nuestro caso está siempre por medio cada vez que hay un concierto de música, cada concierto de rock, cada concierto de metal, sobre todo de bandas emergentes y es una reivindicación en sí mismo de que nuestra música sigue viva, con mujeres o con hombres o viceversa, me da igual, <ríe> lo que sea pero que estén haciendo, eh, bandas que están haciendo música a día de hoy y se están subiendo al escenario, creo que merecen todo el respeto, el apoyo, por supuesto, hay muchísimas propuestas, sabemos que es muy difícil abarcar todo, pero, eh, bueno, si para otras cosas, vamos a decir, hay, hay público, eh, pues para esto también creo que cada, eh, cada grupo, cada propuesta tiene que encontrar su, su, rincon, su rinconcito, vamos a decir, en el corazón de los eh, presentes, y desde luego, creo que las bandas en liza lo merecían. Eh, los primeros en salir fueron tu padre en bolas que eran los que de, de, no sé si decir que desentonaban en el cartel por el hecho de ser más punk y el resto es un cartel más metalero porque la verdad es que al fin y al cabo eh, las eh, cuatro bandas eran bastante diferentes entre sí pero sí que es verdad que, en, que tu padre en bolas pues, iban más por un lado más eh, punkarra un trío eh, que juega mucho pues bueno con esa esencia clásica del pun de nuestra zona no eh, es decir eh, unos eh, coros muy directos de, trabajando bastante bien las voces los tres componentes de la banda llegan a realizar Eh, voces en eh, algunos eh, momentos, mensajes evidentemente contestatarios muy muy directos también no es que, vamos a decir que no es que reinventen a qué atacar, pero bueno, supieron eh, aunque yo tengo que decir que hombre eh, para la gente que como es mi caso nos gusta más el metal no es que fuera la mmm, banda más atractiva del cartel en este aspecto a nivel, a nivel eh, musical pero sí que es verdad eh, que, que bueno, que supieron jugar con su actitud eh, y con eh, muy buen rollo, la verdad que se supieron llevar, por lo menos supieron sacarnos alguna que otra son ...y defender lo que ellos hacen en el escenario, vamos, sin pelos en la legua, sin tapujos y sin ningún tipo de complejo. La verdad que nos hicieron pasar un rato cuando menos entretenido y creo que dentro de este estilo de música, del punk rock de, de toda la vida, eh, pues bueno, pues pueden tener también sus, eh, sus adeptos. Luego llegarían eh, Irania, que venían mermados, Johnny no estaba en, en la formación en esta ocasión por un problema personal... La verdad que hay habido, bueno, Sara explicó lo que había pasado en concreto en el escenario de la sala Bilbo Rock, pero bueno, Johnny, y yo lo había comentado en un principio en la crónica que habíamos publicado por escrito, eh, y bueno, Sara entre lágrimas lo explicó de una manera muy emotiva, sin embargo Johnny pues, me ha escrito por privado diciendo que no se hiciera público el, el motivo por el cual no pudo estar en esta ocasión, Eh, con su banda teniendo que tocárselo con una guitarra yo bueno pues respeto evidentemente lo que me dice Johnny tampoco entiendo muy bien que la banda lo explicara que todo el mundo que allí estaba lo supiera y que resulta que en, en la crónica pues no pueda aparecer exactamente la explicación que, que Sara nos dio pero bueno en definitiva que fue un problema personal bastante, bastante grave que esperemos que se solucione para bien y yo por supuesto con todo el respeto pues me lo callo Y ya está, aunque aunque en fin, pues eh, eh, lo dicho yo creo que quedó bastante bien explicado por la propia eh, eh, vocalista. Bueno, la, la verdad que la banda tocando sin, sin Johnny se defendió muy bien. Ahí estuvo Dani como único hacha, un tío muy técnico a la hora de tocar y que supo pues, bueno supo eh, suplir eh, en parte esa falta de, de Johnny. Bueno, y la banda hizo una gran actuación presentando eh, Breakout, su último trabajo discográfico también con temas de, de Breakout y con Sara destacando y alucinando a propios extraños como siempre con esa conjunción vocal de melódicos que desempeña de una manera muy notable y unos agresivos unos tonos... Eh, guturales eh, que siempre impresionan, sobre todo cuando vienen eh, de una mujer, y en este caso de una mujer que a la vez si es, bueno, pues más bien menudita, eh, con cara siempre como en esa timidez y que sin embargo es capaz eh, de soltar eh, un estruendoso berrido cuando le da la gana, y bueno y entre, entre comillas lo de berrido, eh, porque es que hay que saber cantar de la manera en la que Sara lo hace eh, llevando la voz a tesituras tan cambiantes, tan dispares y hacerlo de una manera tan natural, la verdad que en los estilos, en este estilo, llámalo metalcore, llámalo como quieras metal moderno, contemporáneo, una banda verdaderamente a tener muy en cuenta iranía, que ya con dos discos eh, pues bueno, creo que hay que empezar a tener en mucha consideración, eh, luego teníamos eh, a Eternal Psycho eh, pues bueno, una banda eh, procedente de Madrid, al igual que iranía contando con Beca como, como vocalista en este caso en un registro netamente melódico pero dentro de una tendencia musical también bastante fuerte eh, algunos de los componentes, el bajista en concreto también desempeñaba a Tommy desempeñaba algunos, eh, algunas segundas voces muy agresivas eh, que, que se conjugaban perfectamente con eh, la voz de Beca y sobre todo destacar también que en el aspecto visual es una banda eh, muy llamativa porque esta front frontwoman que, que, que tiene el grupo se come las tablas pero es que literalmente, es que no para sabe cómo moverse, sabe cómo ganarse al público evidentemente sabe cantar, pero que muy bien eh, y está muy bien arropada por una banda de músicos experimentados, algunos de ellos han trabajado en el entorno de Mago de Oz como técnicos, y en concreto en la batería teníamos a Nono enmascarado, pero al fin y al cabo a, a Nono que fue eh, bueno, es batería de, de, de Burdel King y que también eh, estuvo presente pues eh, en, en, empujando a la banda, no siendo el motor de este grupo, de un metal industrial melódico que no deja de tener cierto guiño clásico por el hecho de que no es la típica banda machacona, tiene ciertos destellos guitarreros que a mí por lo menos me gustan mucho, así, aunque sí que tienden a una tesitura muy, muy moderna, muy, muy actual, y la verdad que salieron bien parados de esta presentación en, en Bilbao. Al igual que también lo hicieron eh, Aguas Myself, fueron los que cerraron la noche, una propuesta más sinfónica, ...tuvieron que tirar, en este caso hay que tirar... ...de ciertos aspectos grabados, samples... ...aunque tengan teclista eh, en el grupo... ...no todo lo puede hacer el, el teclado... ...hay algunas, algunos coros, hay algunas orquestaciones que tienen que ser disparadas, pero en cualquier caso, buenos músicos, los que pudimos ver por parte de la banda de Ciudad Real, en este caso con Irene Villegas, eh, siendo la, la vocalista en estos registros eh, melódicos, desenvolviéndose francamente muy bien, eh, y siendo la imagen de la elegancia que posee la banda en cuanto a, a su sonido. Eh, ¿Presentaron sobre todo temas de este Unity o algún rescate de alguno de los trabajos de los dos trabajos eh, pasados, pero sobre todo se centraron en, en Unity, una obra que... Eh, Pues eh, por lo que podemos apreciar yo no lo he escuchado íntegramente, pero por lo que pude apreciar y por lo que meummbré en directo y por lo que he podido desgranar también para eh, soltar algún tema aquí en, eh, en el programa, evidentemente tiene muy pero que muy buena pinta y con tres discos creo que es un grupo al cual habría que empezar ya bueno igual ya se le tiene, pero yo por mi parte prácticamente los estoy de, descubriendo, me sonaban, no lo había escuchado algo tal vez, pero igual no les había prestado la atención merecida y la verdad que en estos sonidos sinfónicos eh, pues pueden aporta verdaderamente algo muy interesante. La crónica, como digo por escrito en la mirada negra destacar eh, la labor de Anders promotoras a la hora de llevar a cabo un evento de este calibre eh, que, evidentemente, su esfuerzo cuesta eh, y bien merecerían una mayor respuesta de público, pero ahí pues ya no podemos entrar. la gente evidentemente a lo que quiera. Eh, cada uno con, con su tiempo y, bueno, pues si para el público no fue lo suficientemente atractivo o hubo eh, otros muchos eventos eh, a los cuales también había que asistir o, o se prefirió asistir a otros lugares, pues también evidentemente están en su, en su derecho, ¿no? Pero bueno, eh, ya digo, ¿eh? yo creo que hay, hay veces que coinciden muchas cosas, si hay público para todo, veces que no hay tanto y, sin embargo, el público parece que no asiste. En este caso sí que es verdad que había por pues muchísimos eventos en esa noche del eh, 9 de marzo, pero insisto en que eso no quita para que yo entienda que este evento ...mereciera una respuesta más calurosa en Bilbo Rock... ...en cualquier caso los que estuvimos allí lo disfrutamos... ...las bandas se portaron de maravilla... ...y destacar a todos los que participaron en esta jornada... ...incluidas esas bailarinas que no he hecho mencionen ...en la crónica por escrito tampoco... ...pero bueno, sí que hubo unos bailes... ...entre algunos, algunas de las actuaciones... Eh, ...que no estuvieron mal, no estuvieron nada mal... Eh, ...esos eh, bailes que tuvimos también ocasión de ver... ...en todo caso por lo menos cuando yo lo estuve viendo... ...siempre también eh, protagonizados por, por mujeres... Que se repita, eh, ojalá este festival. Continuamos, vamos con más cosas porque Avalanche de los cuales ya estrenamos este, el oráculo, este tema eh, de su último trabajo, El Secreto pues bien, los asturianos ya tienen fecha para tocar en Bilbao será el próximo día eh, 13 de abril y estarán actuando junto a Seria y Nocturnia 13 de abril, Santana 27 Bilbao Avalanche en esta gira eh, presentando su nuevo trabajo, El Secreto. impactante, el segundo trabajo de esta banda tarraconense Sam Scars, Sam Scars, como lo quieras pronunciar, The Falling men es el título de este nuevo disco de una banda que surgió allá por el año 2015, una banda vamos a decir, pues relativamente novel aún, pero que bueno, que suena con muchísima solvencia y como si fueran auténticos veteranos en este en este The Falling Man. Eh, bueno, una banda que surge de, por parte de eh, su vocalista y multiinstrumentista, ya que el primer disco pues encargó prácticamente él de absolutamente todo, Sergia París y Mañé, le viene lo de Sam. Eh, después de la disolución de Artema, de su anterior eh, banda, y después de ese homónimo primer eh, disco, eh, en este segundo de Falling Man el, dan un poquito más de forma a la banda, recluta eh, componentes, alguno de ellos ...antiguo compañero suyo en eh, su anterior eh, banda... ...y toma estos visos que podemos escuchar... ...en una obra que a mi modo de ver suena... ...auténtica realidad del metal contemporáneo en, en vamos, eh, una banda con, con las bases muy bien puestas y con mucho presente, aunque tengamos que seguir destacando, que sigue teniendo, por supuesto, muchísimo futuro. Para hablar un poquito de todo ello y de los entresijos de esta obra eh, además eh, conceptual, tenemos al otro lado del teléfono a Sergi Aparici. Muy buenas, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas ¿Cómo? tardes y, y nada, buena oye, por, por este disco porque creo que que habéis currado, ¿eh? Os habéis currado y a mí me es un, una obra que desde el primer momento que empiezo a escuchar ya la propia Hay Apologáis, eh, la, la intro, ya me sonaba, lo digo además en la, en la crítica, a, a Grupo Revelación del pasado 2018 y no me equivoqué. Escuchando todo el disco, la verdad que es una obra muy completa. Muchas gracias. Bueno, eh, háblanos un poco de lo que es Sam Scars, ¿no? Por, porque surge a partir de tu propia figura. Yo no sé si después de disolverse Artema... Eh, decidiste que no sé que, que era muy difícil tener una banda como tal y emprender un proyecto que fuera netamente solitario, e incluso con la única intención de grabar discos, porque ahora al final se ha convertido en una banda, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ¿no? el surgimiento hace ya algunos años de Sam Scars? Pues la verdad es que fue, eh, bueno, dejamos la anterior banda porque porque bueno, mis excompañeros eh, tenían otros proyectos, como bueno, de estudios, trabajos y tal, Y yo quería seguir en este mundo de la música, uh -huh. entonces dije, bueno, pues como no tengo músicos, pues me lo hago yo, ¿sabes? <risa> y bueno, pues así así empecé. Supongo uh -huh. que, bueno, hay muchas cosas que, que, que, que estás en falta, ¿sabes? Claro. Al, al, hacer, al, al hacerlo todo tú. Como subirte a un escenario, supongo. Exacto. Claro. <risa> entonces por eso decidí después buscar buscar miembros y, y bueno. Ajá. Uh -huh. Nunca fue la idea que el grupo se quedara en un proyecto de estudio, que también hay mucha, mucha gente ¿no? que hoy en día ya decide que un poco con lo difícil que está, salir a la carretera, hacer giras, que cinco personas eh, remen en una misma dirección, bueno, ya sabemos lo que, es, lo que es todo esto, cada vez hay más gente que me voy encontrando que dice, bueno, yo grabo mis cosas yo solito y cuando tengo un disco o cuando tengo un tema incluso voy tema a tema... Eh, Siempre eh, Tuviste en, en mente Que esto se terminara Convirtiendo En una banda Porque al final No deja de tener En parte tu sello ¿No? El Sam Es por mm. ti Sí, sí Exacto claro. No, la verdad es que Bueno Empecé Que no sabía Lo que quería hacer Simplemente quería hacer música Y empecé Pues haciendo una canción Y dije ¿Qué coño? Voy a hacer tres Después Dice <risa> cuatro Después cinco Después <risa> Y así Hasta que dije Bueno, pues voy a sacar un disco Ajá uh -huh. Bueno, ¿cómo ha cambiado la banda o en qué ha evolucionado de Sam Scars, del primer trabajo discográfico, a este Falling Man, ya con un grupo totalmente hecho? Entiendo que con componentes que igual también aportan, evidentemente, su sello. ¿Evoluciona el sonido de, de, de la banda, de un disco a otro? Sí, muchísimo. Eh, cuando lo empecé a hacer no tenía ni idea de, de qué quería hacer, simplemente, pues, música. Uh -huh. y, y se nota que hay, bueno, hay una canción que es de, tira más al power, hay otra canción que que tira el nu, y, y bueno, no tenía no tenía claro qué hacer. Y sí, para, el, para el, el disco nuevo sí que lo hablamos, cuando ya teníamos la banda, que queríamos hacer, hacia dónde queríamos enfocarlo, que era o sea, un, un estilo más más groove metal, uh -huh. y, y bueno, pues hacia ahí, hacia ahí va. Yo lo catalogaría como metal contemporáneo, no le pondría demasiadas etiquetas, ¿no? Metal moderno, metal, metal actual. Ver, en ¿no? realidad sí, es, es un metal moderno. Lo que pasa es, que, es que le añadimos eh, muchos toques de, de groove para, para darle esa contundencia. Pero sí, en realidad, como mezclamos muchas cosas, es, es un metal moderno. Sí, bueno, Vengeance, Fall, Tribune, son las bandas que a mí me vienen a la cabeza. Me gusta sí. mucho que, que se siga teniendo esa tesitura moderna conservando buenas guitarras, buenos solos, ¿no? Que es algo que hay grupos que cortan demasiado, y a mí eso sí que me gusta, ¿no? Que es un poco, ahí sí que está un poco el, el lazo, la reminiscencia más clásica. Sí. Uh -huh. Nuestra guitarra es, es muy friki y, y bueno, le gusta currarse mucho los solos y, y, y todo lo que, lo que hace ¿El, ¿El disco lo grabasteis como cuarteto o como quinteto? Porque no me queda muy claro, porque en la nota de promo me ponen como que hay cuatro componentes Pero luego si miramos un poco el, el, el libreto, vemos que había, cinco, había dos guitarristas ¿no? en la banda Yo no sé cómo ha quedado conformado el grupo eh, eh, ahora mismo Empezamos a hacer que éramos cinco Ajá. Pero la cosa se complicó Y al final Pues lo lanzamos cuatro solo uh -huh. O sea, así que hay Sí que hay canciones que el otro guitarrista tocó Sí Como rítmico uh -huh. Y uh -huh. pero bueno, ahora mismo somos somos cuatro ¿Y se busca otra guitarra o con un guitarrista Vais sobraos? Sobradísimo <risa> <risa> Pero los directos eh, La verdad es que ...ya hemos encontrado el sonido que nos gusta... ...que nos ha costado mucho... Uh -huh. ...y creo que nos vamos a quedar así. Uh -huh. Bueno, y la obra, este segundo disco... ...también habéis sido ambiciosos a la hora de hacer una obra conceptual... ...que siempre evidentemente lleva más trabajo, ¿no? Hay que enlazar un poquito sí. la, la historia... ...y además, es curioso, ¿no? Porque eh, nos encontramos con algo tan... ...vamos a decir, tan repentino, tan fulminante... ...como es un hombre que, bueno, pues que... ...dando todo por perdido, decide lanzarse al vacío... ...es decir, apenas unos segundos, ¿no? Pero esos segundos dan para todo un bueno, un mundo de pensamientos, de, de, de, de imágenes, de, de vocaciones emocionales, sobre todo a lo largo de, de 12 temas, de 12 cortes, ¿no? Sí, toda la vida del, del personaje. ¿Cómo va surgiendo un poco? ¿Cómo se os ocurre ¿no? el hecho de decir, venga, ahora conceptual? Y se me ha ocurrido esta idea, ¿no? Que es al final una situación pues muy desesperada, ¿no? Y eso queda plasmado en la obra, a mi modo de ver. Pues... Eh, bueno, a mí me encanta escribir historias Entonces eh, ya sabíamos desde el principio Que queríamos hacer una historia conceptual Un disco conceptual ¿Y cómo surgió esta idea? Pues la verdad es que no la tengo muy claro eh, Creo que queríamos sacar el disco El, el 12 de septiembre Y así con, con la coña Dijo uno, sí, pues que se llame The Falling Man Que es por por lo de... Bueno, había una foto muy famosa de las Torres Gemelas Ajá. Que había un hombre cayendo Ajá. Entonces, creo que la idea principal salió de ahí. Uh -huh. Lo que pasa es que en este caso podemos hablar de una situación así, en ese caso vamos a decir que fue algo fortuito, o puede ser una situación desesperada en función de lo que vas viviendo, no sé, de una situación ya que viene del, del pasado, ¿no? De víctima de una depresión, víctima de... De un pueblo sí. de situaciones, eh, porque claro, no es lo mismo tirarte, porque vamos a decir, tienes las llamas detrás tuyo, lo ves todo muy negro y dices, venga, a la desesperada me tiro, o el hecho de meditarlo y decir, bueno, por, pues pues eh, por, por lo que sea, ¿no?, por una situación económica o, o personal, eh, una persona que decide acabar con su vida, ¿no?, no sería lo mismo una cosa claro, que la claro. otra. Bueno, el, el, el punto de la, de la idea surgió de ahí, pero después evolucionó en una historia completamente diferente. Ajá. Uh -huh. Y bueno, luego la habéis dividido en tres actos que a mi modo de ver están muy bien enfocados porque cada uno refleja eh, una situación diferente y además eh, van muy muy separados en el sentido de que el primer acto tiene temas como más veloces más directos no más contundentes luego hay una parte y luego el disco va entrando en mayores reflexiones ¿no? y yo creo que está muy bien dividido las tres etapas ¿no? que habéis querido eh, un poco diferenciar dentro de, de la obra pues, ¿sí? Sí, sí, gracias. Sí, un poco la extra. verdad es que sí. esto de las partes, eh, tampoco me acuerdo mucho cómo surgió. Mm -hmm. eh, fue en plan, bueno, vamos a, a separarlo y, y ya está. ¿no? Sí. Primero está la caída, luego vienen los recuerdos y luego ya descansa en paz, ¿no? un poco lo que hay después, no la oscuridad. Sí, sí. sí. lo exacto sería en, en vida, eh, mientras está cayendo, que es, bueno, también... Es como el momento de trance, digamos, uh -huh. y, y el final es ya pues, el, el adiós, ya, ya no está aquí, está en otro mundo. y uh -huh. uh -huh. Bueno, y la verdad que hay, hay una cosa importante en, en vosotros, ¿no?, y es que hacéis un estilo como muy conciso, vamos a decir que está muy bien definido, pero dentro de eso... Es increíble la, la versatilidad que vais teniendo si vamos escuchando el disco, ¿eh? porque luego llegáis a pisar terrenos incluso progresivos ¿no? por la elaboración que, que, que tenéis. Sin embargo, todo con una personalidad que me llama mucho la atención, ¿no? porque en una banda bueno, tan joven, ¿no? todavía con un segundo disco, que casi casi es un primero, ¿no? porque es cuando se ha sentado el, el, el grupo, pero me sorprende ¿eh? que lo hayáis conseguido. Pues gracias. La verdad es que bueno, queremos darle eh, caña, ¿vale? sin perder la caña, pero hacerlo interesante. Ese es el, el toquecillo este del de progresivo, uh -huh. porque sí que si le damos mucha caña y no le ponemos nada interesante, pues al final se hace pesado y repetitivo, y bueno, es, es esa es la, la gracia que, que queremos darle. El trabajo ha sido producido mezclado y masterizado por Damien Reinaute, ingeniero que ha trabajado con bandas tan dispares como First Factor y Dragon Force. Yo diría que dos influencias que podéis tener Aunque eh, igual los, eh, eh, Vamos a decir que por separado Estáis lejos de Fear Factory o lejos de Dragon Force Pero un poco entre medias Casi podíais estar vosotros, ¿no? Bueno, puede eh. ser Puede eh. bueno, ¿Y qué, qué tal el, la experiencia con él? ¿no? Porque da un pozo como muy, muy internacional al, al sonido que tiene el grupo Que de hecho para mí para mí lo es ¿no? Es una, una banda que venís con, con un estilo Que normalmente nos viene de fuera Y vosotros lo estáis trayendo mm. un poquito hacia aquí Uh -huh. Sí, bueno, trabajar con él, pues increíble, la verdad. Eh, fue una casualidad conocerle y, y, y al final, mira, hemos acabado trabajando con él, nos llevamos muy bien, muy buen amigo nuestro, uh -huh. y, y bueno, el, el trabajo que hace es, es impecable. ¿Y se consigue el hecho de que el disco suene, como digo yo, internacional, en el sentido que no tiene nada que envidiar? a propuestas que nos vienen de fuera, también estáis eh, consiguiendo eh, que, que no seáis una banda exclusivamente de Cataluña ni exclusivamente a nivel estatal, ¿no?, que seáis una banda que se pueda mover un poquito más allá en la medida de lo posible, ¿no?, porque hoy en día es muy difícil ser profesional de esto de la música y poder tener las salas suficientes como para embarcarse en una gira o lo que sea, ¿no?, eh, fuera de, de nuestras bueno. fronteras, ¿no?, pero sí que es verdad que hoy en día con Internet el mundo es más pequeño, ¿no? Eh, ¿Vosotros cómo, cómo lo veis? Pues sí, bueno, la, la idea es que nos escuche todo el mundo, ¿no? No hay, no hay fronteras para nosotros. Entonces... ¿Y estás teniendo pues, respuesta? Sí, eh, cu cuanto, cuanto más, más internacional se pueda hacer, mejor, más, más gente más uh -huh. gente lo podrá escuchar y disfrutar. ¿Y estás siendo respuesta de, de fuera o qué es lo que os está...? ¿Qué, qué estáis recogiendo una vez he editado el disco ya unos, con unos cuantos meses en la, en la calle...? Eh, qué estáis recibiendo por parte bueno ya, ya no, te, no te voy a decir de fuera sino de todo el mundo ¿no? qué, qué, qué respuesta estáis teniendo bueno eh, la verdad es que es difícil con tanto con tanto disco tanto grupo pero pero bueno sí que estamos teniendo muy buenas respuestas sobre todo de, de sudamérica eh, del centro de europa también eh, algunas críticas sobre todo de eh, de américa bueno de, de norteamérica digo uh -huh. De la parte de Los Ángeles y tal, como ha estado producido ahí, también hemos tenido un poco de, de movimiento en esa zona. Uh -huh. Y bueno, por España también bastante bien, uh -huh. pero, pero poco a poco. La, ¿La composición del disco surge básicamente, sale de, de tu cerebro o ya participan todos los componentes de, de, de la banda? Eh, no, lo hacemos entre todos, uh -huh. sí. O sea, el disco se ha compuesto entre todos... Y tiene mucho empaste toda la obra, empezando porque hay una intro, porque hay algún tema, bueno, que hace un poquito más de interludio, porque termináis con un tema que es prácticamente instrumental, ¿no?, como es My Judgment, con un texto más, más hablado. Es decir, coge ese pozo de, de historia, le dais una coherencia, un, un sentido de, de una manera que no sé si se han enlazado temas que se han compuesto en diferentes momentos o se compone el disco como un todo, ¿no?, porque, eh, bueno, pues no es tan sencillo conseguir que vaya todo tan eh, bien enlazado, ¿no? Sí, bueno, eh, el, el disco sí que lo, lo compusimos todo eh, pensándolo, Ajá. pensándolo bien. Eh, por ejemplo, la última canción esta que has mencionado, My Judgement, sí. eh, está hecha a partir de riffs y, y de, de riffs de guitarra y, y de, de, de estribillos de las otras canciones del disco. O sea, si la escuchas eh, detenidamente, pues podrás encontrar, bueno, partes de todo el disco Ajá. mezcladas. Ajá. Sí, o sea, es como el, el final... Una especie de, de resumen sonoro y hay una, hay una frase en, esa, en ese tema final que es la que habéis destacado luego según mmm, coges el disco que por cierto tiene una presentación que ahora hablaremos de ella que también uh -huh. es muy muy lujosa y según coges lo que es el libreto nos encontramos precisamente con una frase ¿no? que, que es la que con la carranqueza ese último tema la habéis querido que, que es una frase pues bueno pues muy agónica también ¿no? como puede ser el propio, el propio disco ¿Por qué destacarla ¿no? por encima de, de todo lo demás que nos, nos contáis en el disco? bueno es el, el resumen final. <risa> Es el, el, uh, I lost, I I Eso hate es, te lo sabes bien de memoria, ¿eh? Sí, sí. <risa> lo digo, ha reflejado un poco esa, esa agonía. Un disco que, claro, puede resultar en este sentido oscuro, ¿no? Porque habla de del final de, de, de, una, de una vida. En cierto sentido, lo enfocamos desde, ¿cómo lo enfocamos? Desde un punto de vista pesimista, eh, las letras se pueden interpretar de alguna manera también con cierta crítica en algún momento dado, o, o, como, o son netamente personales, ¿no? ¿Cómo, cómo lo enfocamos? Bueno, eh, yo lo enfocaría como una, una historia triste, una historia triste. Uh -huh. Así que, bueno, sin más, eso sí. Eso es, pues es una, el caso es generar emociones, ¿eh? que, es que, es, que es lo que es la música. Sois personas no sé si es eh, pesimista en algún sentido, o va con, un poco con vuestra personalidad o, o no tiene por qué, el próximo disco igual nos habla de flores y de luces y arcoiris. Sí, sí, sí es, es el personaje, es el personaje uh -huh. el que habla. Decir, cuando, cuando escribo las letras me pongo en la piel del personaje y lo escribo, ¿no? que yo sea así. <risa> Eso, es que el próximo disco puede tener un color completamente diferente, ¿no? aunque el metal suele ser tendente a este tipo de historias, ¿no? hay mucho apocalipsis Exacto. por ahí también. Bueno, eh, hablando de, del artwork, ¿no? Que me ha parecido un auténtico lujo Porque la portada está muy currada Y la presentación eh, Lo cual yo sigo valorando mucho Y más en bandas jóvenes, ¿no? Porque cada vez se hace más todo... Bueno, pues va más enfocado todo a casa internet muchas veces, ¿no? A canciones sueltas, a, a videoclips, que bueno, vosotros también tenéis, ahora hablaremos un poquito, un poquito de ello Pero sin embargo, en este caso, la adquisición física del disco me resulta muy recomendable Primero porque está muy bien presentado y segundo porque, como hemos comentado, el disco es una historia Es decir, que puedes coger un tema suelto, pero yo recomiendo que se escuche de principio a fin todo el disco, ¿no? Háblanos de esa, de esa presentación, ¿no? Que está verdaderamente currada Cosa vuestra, cosa de rock estatal, ¿cómo, cómo ha sido el tema? Eh, bueno, ha sido cosa nuestra, el, el diseñador es Arcade Sein, que, que bueno, es un chico de, de Valencia, que, que bueno, que ha, ha plasmado la idea que teníamos, de hecho, bueno, estamos muy contentos, la verdad, con, con la portada y con el diseño de todo el disco Eso sí, luego formato de IGPAC, no es simplemente una caja de plástico, sino que hasta el tacto, ¿no?, es un poco diferente Sí, eso, bueno, eh, tenemos nuestras, nuestras friquezas y, y queríamos que fuera bonito <risa> Bueno, y de momento la, la banda, ¿qué tal os movéis en directo? ¿no? Pa para ti, por ejemplo, bueno, es más, es más sencillo simplemente can cantar, evidentemente pero en algún momento dado el hecho de dejar ciertos instrumentos o, o te consideras exclusivamente cantante y no, y no instrumentista No, yo, yo me considero cantante Uh -huh. no, no no creo que sea suficientemente bueno En el resto de los instrumentos bueno, Que si lo haces eh, yo... me puedo defender Pero, sí. pero yo, soy, yo soy cantante Si lo haces es por obligación entonces, ¿no? Y, y de cara a los directos también te gusta moverte de ¿no? hecho de este, es tener completa libertad eh, sí. De cara a una actuación en vivo Sí, sí, sí uh -huh. ¿Cómo definirías a Sam Scars en, en directo? Pues muy agresivo uh -huh. Uh -huh. Agresivo y con un toque teatral Pero, pero sobre todo eso, muy agresivo y muy, muy sentimental todo Me pues gusta también la puesta en escena, ¿no? Y la imagen sigue siendo muy importante A modo de single, eh, que yo recuerde Elegisteis For Them eh, You'll Die, ¿verdad? Vamos a decir single entre comillas, no single Que hoy día no hay de esas cosas ya pero bueno, Sí, el, el, el, el, la, la, primera, la primera que lanzamos fue, fue For Them You'll Die Pero hubo videoclip, ¿no? De, ¿O no fue videoclip? fue vídeo o no, no sé? No, no, no, videoclip, videoclip Videoclip, ¿verdad? Sí, es que ya tengo una memoria, a veces se me, se me va mucho la pinza Fue un poco el que elegiste, y no sé si habéis hecho más desde entonces o no. Yo hoy me he quedado con Jan Chujel, pues por no repetir un poco, ¿no? Porque sí que me parece que es un buen single, For the new day porque resume muy bien lo que puede el estilo de la banda, y además es muy directo, es un tema que atrapa muy muy de, de primeras, ¿no? Eh, bueno, también casi casi te estoy dando la respuesta. Por eso, eso elegisteis es un poco como piedra de choque. Sí, sí, sí. Exacto. Además fue la primera canción que hicimos juntos, mhm uh -huh. Así que, sí, bueno, escogemos esa por por, su, bueno, por, por lo directa que es ¿Ha habido alguna, algún videoclip más? ¿Habéis hecho alguna cosita más a nivel audiovisual? Sí, hicimos la canción de Falling Man, Ajá. Eh, también con, con vídeo uh -huh. Y la balada de Save Me, uh -huh. que también hicimos, hicimos un videoclip uh -huh. bueno, Pues me tengo pendiente verlos, ya ves que yo casi soy más de escuchar que de ver Y claro. yo... <risas> Así que tengo, tengo, tengo deberes para cuando eh, termine esta, esta entrevista Pues nada, yo creo que por mi parte poquito más Reiterar la, la enhorabuena Que a mi modo de ver sois una banda pues, que, que destacáis muchísimo eh, Con este trabajo discográfico Cierto es que el panorama actual pues bueno, está muy saturado de propuestas Muchas de ellas muy interesantes y cuesta hacerse oír Pero por lo menos desde este pequeño medio de comunicación que sepáis que, bueno, pues que nos, nos habéis entrado muy bien, por el buen oído, con, con este The Falling Man. Así que, sí, así que no, poco más que añadir, si crees que me he dejado algo fuera de la entrevista que, que quieras destacar o que no sé que te parezca que ha quedado un poquito fuera y quieres añadirlo para terminar, pues lo puedes hacer ahora, para, para acabar. Pues no, no la verdad es que ha sido una, una entrevista completita. ¿Y qué te apetecería que pusiéramos del disco, la que tú quieras ahora para, para terminar? Sí. Hemos empezado okay. con Jan Chuhel Que no sea Jan Chuhel no, me... vale. es, es mi favorita, favorita? <risa> O sea que acertado, ¿no? Pero la segunda eh, Podría decir eh, Nothing Left Nothing Left, a ver, si la... a ver si la Encuentro, que estoy aquí mirando y... Ah, sí, la siguiente jo... La número 7, hemos puesto la número 6, Jan Chuhel Pues la, mm -hmm. la pista número 7, Nothing Left Eh, es la que nos elige Sergi Aparici para terminar esta, esta entrevista un atentico placer y espero que estemos presentando próximamente un tercer disco de Sam Scars Sí, sí, estamos en ello, estamos en ello ¿eh? Entonces lo haremos, ¿no? <risa> lo haremos, lo haremos Venga, pues ya nos conocemos, así que en la siguiente volvemos a contar contigo porque estamos seguro que volverá a ser una excelente obra Muchas suerte, Sergi, gracias por estas palabras y hasta otra Muchas gracias que se llaman Sam Scars y que su segundo trabajo discográfico lleva por título The Falling Man recomendables dentro de un metal muy contemporáneo, muy actual con un gran sonido, una gran producción y mucha madurez a pesar de que todavía hablamos de una banda joven que han pasado por La Mirada Negra, la que para mí ha sido una de las bandas revelación del pasado año 2018 y este trabajo evidentemente todavía colea en este 2019, ojalá haya oportunidad de ver al grupo en directo próximamente. Bueno, eh, conciertos que vienen próximamente, una banda que ya vimos recientemente acompañando a Architects en la sala Central 27 y que en esta ocasión vendrá junto a Cancer Bats en una gira no sé si conjunta o ellos pueden ser los comenzadores de cartel, no lo sé. Eh, porque sí que son los que aparecen destacados no pero bueno, vendrán Cancer Bats y Vertut que son los que vamos a escuchar a continuación Vertut en concreto eh, vienen presentando su nuevo trabajo discográfico de título This Is eh, banda liderada por eh, Caleb Somo al cual eh, ya vimos pues eso, un frontman con buenas eh, condiciones y estarán en directo el 25 de junio en la sala Stage Live de Bilbao el próximo 25 de junio como digo Cancer Bats y los que escuchas Vertut presentando este disco que a su vez hoy hacemos llegar hasta tus oídos, este is, homónimo tema el cual escuchamos, Vertut <risa> Creo que en directo con Arquitect no me causaron una gran impresión Creo que dejan demasiado peso a la figura de su frontman Sin embargo, nos sé, escuchando este, este tema El buen sonido que posee, la contundencia que posee Esa alternancia vocal la verdad que Vertut, eh, bueno, me crea... Por lo menos me hace eh, darles otra oportunidad, tal vez sea la del 25 de junio, junto a Cancer Bats en la, eh, como os he comentado, en la Stage Live de Viloa, ambos grupos estarán en eh, directo. El 6 de abril estarán eh, en directo junto a Children y First Away. vaya cartel de bandas gasteistarras, Children más First Away más Minerva, el 6 de abril, en la Jimmy Jazz de su propia ciudad, de Gasteiz, ...pues, eh, bueno, la verdad que un concierto muy recomendable... ...y en esa oportunidad va a ser una ocasión muy especial para Minerva, ya que nos comentan que se despiden de su vocalista, Asier Ugarte, y el concierto de despedida va a tener lugar precisamente junto a Children y First Away ese próximo 6 de abril en la Jimmy Jazz de Gasteiz. A modo de despedida también nos hacen llegar un videoclip que podéis ver por, por ahí por la, por la red, del tema que ya vamos a pinchar, de este Our Final Fight que pertenece al EP Kursk, el cual pues vamos a pinchar Hoy aquí para todos vosotros Así es una Minerva, recuerda en directo 6 de abril, Jimmy Jazz, eh, Gasteiz Junto a sus eh, paisanos Children Y First Away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 Minerva or Final Fight dentro de Curse S9P eh, despiden por, por desgracia a su eh, vocalista, esperemos que tengan suerte en la que entendemos será la búsqueda de un nuevo vocalista para la formación y el 6 de abril es recomendable el pasarse por la Jimmy yes de Gasteiz para ver a um, tres bandas locales, porque son eh, de esta de esa zona, son alavesas eh, pero qué calidad en los tres eh, casos. Seguimos con noticias del The Metal Fest, eh, que como todos sabéis tendrá lugar los días 27 y 28 8 de septiembre en la localidad de Dima y que va calentando motores con confirmaciones que siguen llegando prácticamente cada semana y también con eventos como las Kengawa Infernouan, que tendrá lugar el día 30 de abril en la sala Ávaro Aretua, en el antiguo ateche del propio DiMA, donde se ha organizado un concierto para ese día 30 de abril, con eh, bandas eh, pero, pues muy recomendables, como son Fetiche, eh, Cruci y los que van a sonar volver a transmitir los de Guernica, que siguen presentando esta fantástica obra de death metal lingüen vascón un primitiae Estarán, como digo, en este Asken Gawa Infernoan calentando motores el The metal Fest el 30 de abril. Tendrá lugar esta, esta actuación, esta, este concierto, como digo, con Bullets of Misery, Crucif Crucif Crucifaked y Fetiche. Escuchamos a Bullets of Misery y seguimos degustando su último y recomendable EP. con un Primitiae. La parte final del tema se nos ha puesto a dar pequeños saltos el lector, pero ahí queda este trabajo de bullet of Misery, en huevas con un primitiae, que estarán eh, presentándose eh, 30 de abril en la Ávaro Aretoar, en el antiguo Gasteche, en, en Dima, como una fiesta anticipo de lo que será el próximo The metal Fest, que sigue confirmando bandas. Elberet, Rise to Fall, Knives y Balmog han sido... Las últimas eh, bandas confirmadas para este quinto di Metal F, que se suman a los ya confirmados como a Trigger y el altar del holocausto Legen Belcha, Orion, Child, Field Kraut y Ukaya. va cogiendo color eh, en una nueva edición de un festival que ha conseguido muchísima repercusión y cuyo trabajo por parte de los organizadores creo que bien merece eh, pues la recompensa del apoyo por, que han tenido en estos años y que espero sigan teniendo en esta quinta edición, donde van a dar un saltito más en cuanto a, a la presencia de bandas internacionales que próximamente nos irán confirmando y bueno y el, el, el empaque que puede ir consiguiendo el eh, festival. Próximos 27 y 28 de septiembre en Dima, una nueva edición del The metal Fest de eh, una banda que canta en euskera como es el caso de Bullets on Misery nos vamos a pasar una que lo hace en eh, catalán como son Sirol, tercera obra eh, cuarta si contamos el EP Aniquilación que nos llega por parte de este grupo de metal eh, extremo eh, catalán lleva por título Doble Orres escuchamos lo nuevo de Sirol hostios oh, poder la mirada negra y en este tramo del programa toca un poquito de caña Sirol es el grupo que estás escuchando procedentes de Tierras Catalanas que están con ese nuevo trabajo discográfico de título Doble o Res y por Tierras Catalanas vamos a continuar porque también eh, tenemos ya por aquí eh, lo nuevo de Stained Blood lleva por título Nictosphere y escuchamos este tema que ha hecho las veces de Single eh, este de Lightless Walk Cuatro años de silencio discográfico de un grupo que nos dejó muy buen eh, recuerdo con anteriores eh, propuestas y también de sus eh, directos. Y el 22 de marzo tendremos ya íntegramente este nuevo trabajo discográfico de Steined Blood. De momento escuchamos eh, este anticipo eh, con el videoclip a través de la red, por si te apetece echar un vistazo... Pero este Delightless Walk, como digo, es el anticipo de Nictosphere, nuevo trabajo de Steiner Blood. Gran banda, sin ninguna duda, de Metal Extremo, eh, Stained Blood, sonando ahora mismo para ti, aquí en La Mirada Negra, en una nueva edición de este programa, como bien sabes, se escucha en directo en nuestra propia página web, lamiradanegra.es, en Zopimpe y Ratia, desde cuyos estudios es, eh, emitimos en el 101.9 de la FM, y tenemos el lujo de estar eh, simultáneamente en otro punto del dial, como es el 97.0 de la FM en la Oroga y y Ratia, eh, un auténtico placer si nos escuchas en, en directo, creo que sigue teniendo su magia y su sentido, que la radio se siga haciendo en directo, ahora que Se lleva cada vez más exclusivamente el podcast. Hombre, da como menos fallos. Se puede hacer eh, tranquilamente en casa eh, y evidentemente los errores se pueden subsanar, pero esto de que queden las cagaditas ahí como me pasa a mí normalmente, no me digáis que no tiene su encanto, ¿no? Eh, pues bueno, <risa> eh, por lo menos nosotros conservamos esa, esa magia porque independientemente de que luego nos escuches en, en diferido, el programa queda para ti tal cual se ha registrado aquí en, en directo ...desde los estudios de Zopinpe y Ratia... ...seguimos eh, con eh, Metal Extremo... ...dando un pequeño paso a... ...un pequeño salto... ...a nivel internacional... Eh, ...vamos con una banda italiana... ...de nombre He's From The Mod... ...que nos presentan The Harrier... ...segundo trabajo discográfico... ...de una banda de Black Death... ...bastante técnico en la cual encontramos como miembro fundador al batería James Payne en The Vital Remains o Our of Penance. Así que vamos a ir con uno de los eh, temas que integran este de Harrier, este nuevo trabajo de His From The Mote. Hoy toca hacer ruido aquí desde la radio y toca pinchar los sonidos más extremos dentro de nuestra música. ya tiempo que no enlazaba tantas eh, sonoridades eh, brutales y hoy, pues bueno, pues se eh, eh, ha cuadrado así. Espero que te esté gustando. La verdad que el metal tiene diferentes versiones, eh, diferentes facetas, dif muy diferentes géneros. Es un estilo que ha evolucionado muchísimo. Eh, y sé que bueno, cada uno tiene sus gustos Yo soy de los que saco algo bueno De todo, y si lo pincho aquí Es porque eh, me parece interesante eh, Y espero que sea También eh, tu caso ¿no? Que este grupo que hemos pinchado, por ejemplo, italiano the Te puedan resultar de tu interés Seguramente eh, Más reconocidos eh, Y más conocidos eh, son Malevolent Creation Décimo tercer eh, Trabajo discográfico De la banda de Buffalo, de Nueva York de Certain Viste es el título de este nuevo disco. Escuchamos este decimated nuevo trabajo de Malevolent Creation. Nation absolutamente brutal, esos eh, Pasamos algo un tanto más thrash eh, que nos llega desde Alemania con unos clásicos porque se formaron allá por el año 1984. Hablamos de Exodus, banda que nos dejara en el 86 eh, Passes by Fire, en el 87 Racing from Sea, luego una larga separación, no regresarían discográficamente hasta el 2012 con Fear Nation. Eh, Fire Before Possession de, de los tapes eh, se editó en el año 2015. The eh, Raging Tate se, se editaría en el año 2016 y ahora lo que nos presentan es Hostile Defiance, Hostile defiance un eh, trabajo discográfico que además les va a traer a girar por suelo estatal en una, bueno, una larga gira. 3 de abril Irún en la Sala Tunk, eh, 4 de abril Valladolid en portacael y 5 de abril Pamplona en la Sala Totem, 6 de abril en, en Oviedo en Sir Lawrence, 7 de abril Madrid en la We Rock... 9 de abril Granada en la Sala Planta Baja, 10 de abril Sevilla en la Sala Eben, 11 de abril Málaga en la Sala Trinchera, 12 de abril Murcia en la Sala eh, Grama, el 13 de abril en Castellón en la Sala Burbuja y el 14 de abril en Barcelona en la Sala Sidecar. Esa es la gira que tendrán Exumer presentando este disco que suena así, Hostile Defiance. ...y hemos tenido a Exumer, así es, eh, como suena ese Style Defiance, ese nuevo trabajo discográfico. Seguimos con Transmetal, en este caso con una banda que es todo lo contrario a, a Exumer, es decir, un grupo muy joven. Un grupo joven que eh, edita su primer eh, disco de título Midnight Terrors. Ellos se llaman Hell Knight... Se ubican en Canadá, según me dicen en la nota de prensa, pero al parecer tienen algunos componentes de otros lugares. De hecho, este trabajo se ha grabado en México, en Canadá y en Japón. Yo no sé si hay componentes de cada uno de esos países, parece ser que son multinacionales en este caso. Pero bueno, como digo, se nos ubica la banda en, en Canadá, aunque haya componentes de diferentes latitudes. Eh, se llama Hell night Midnight Terror es eh, la continuación de lo que fue su EP de 2013 eh, de eh, título Manipulator Y creo que es una banda que puede aportar bastante a estas sonoridades del de Transmetal en la actualidad A ver si os gustan, Hell night Midnight Terror tenido a Hell night eh, cuando menos eh, frescura y ciertos aportes diferentes dentro de lo que es el transmetal con alguna parte más jarroquera alguna parte más progresiva, eh, aunque la actitud es esa, es afilada totalmente. Eh, vamos a ir mirando de nuevo de estilo, aunque vamos a seguir con una banda que hace eh, bastante caña, pero bueno, a su manera, y que serán cabezas de cartel del próximo unecobat Bat eh, Festival, eh, que tendrá lugar los días 28 y 29 ...de junio en el Parque Beco Solo, en Echevarrí, eh, y Narco estarán dentro de un cartel donde nos encontramos también a reincidentes Radio Crimen de Aquidarria... ...Sensa Yuma, Pozo Séptico, Carne Cruda, Brutos Daughters, Milen Rama, Descalzos, eh, Desorden y Los Escapaos. Eh, nueva edición del Euneco Bat, yo desde la primera no vuelta a asistir al festival, pero sigue siendo, bueno, está muy enfocado a sonidos más punk rock... Y tal vez sea una de las razones por las que no he estado por ahí, pero me sigue pareciendo un festival eh, más que recomendable. Me alegra mucho dar la noticia de que la oferta de lanzamiento de entradas se ha agotado, lo cual creo que es una eh, grandísima noticia. Y esperamos seguir dando más noticias positivas de cara a este festival 28 y 29 de junio en eh, el Parque Veco Solo en Hebarri. Escuchamos algo de los que serán uno de los cabezas de cartel al menos de este festival, como son Narco en Espichufrenia, el nuevo trabajo discográfico se encuentran temas como este, Mi madre es una junkie. Escuchamos Narco. A mi señora Salir de casa tan poco habla troa taados en el cartel del próximo uneco bat en el parque de Koolo Cheverry eh, para el próximo mes de, de junio en esas fechas que te hemos eh, comentado y que te recomendamos por supuesto un, un festival más orientado hacia el punk rock eh, que también eh, bueno, punk rock pero con matices porque claro eh, no se puede ser eh, tan cerrado ¿no? narco tienen esa parte punk pero tienen otras muchas cosas ¿no? dentro de su, de su sonido. Eh, y vamos a despedirnos con algo totalmente diferente, una última pincelada, sí, última, porque se nos va echando el tiempo encima. Y es que vamos a acabar con algo de hard rock o heavy metal melódico, con el nuevo trabajo de Bonfire, eh, Temple of Lies, eh, Stan or Fall es el tema que va a sonar a continuación, y es que nos hacemos eco de ese próximo Urban, urban Rock Fest eh, que tendrá eh, lugar... Este fin de semana en la Urban Rock Concept de Gasteiz, el día 15, eh, el viernes eh, 15 de marzo, estarán actuando Muro, Frenzy y Streamer, eh, y el día 16 de marzo, un día después, tendremos a Bonfire, Wild Freedom y Arial Blackett. Eh, también, en relación a la actualidad de Bonfire, hay que decir que en estas fechas, tanto la de Gasteiz, que hemos comentado, como la de Zaragoza, no va a contar con eh, su habitual guitarrista Fran Pané, el que acompañará a Hans Thieler, será el italiano Francesco Marras, debido a que, eh, al parecer, Pane estará tocando con eh, I Am Peace, eh, la batería de Deep Purple, y no podrá estar con Bonfire de nuevo hasta el mes de abril. Eh, así que en fin, esa es la noticia también, aunque evidentemente recomendamos esos conciertos de Bonfire y en concreto, ese Urban Rock Fest de los próximos días 15 y 16 de marzo, este próximo fin de semana en la Urban Rock concert de Gasteiz, el día 16 los que cerrarán los cabezas de cartel de ese Urban Rock concert son los que ya suenan Bonfire presentando Temple of Lies unos auténticos clásicos de nuestra música con ellos te decimos hasta la próxima, el sábado de nuevo contigo en directo de 11 de la mañana a 1 del mediodía, donde tú ya sabes, síguenos en lamiradanegra.es. Agur.